en Radio Kermes, ¿eh? le metemos trompeta, le metemos cuerda, le metemos parche, le metemos lo que venga. El bailable kermesero no es puro humo, ¿eh? Hablando de humo, vamos a hablar de cannabis. Por lo tanto, vamos a saludar a Yelén Vitale, buen día. Buen día, Radio Kermes, cómo les va? ¿Cómo andas? Todo bien. Muy bien, acá bailando. Bueno, buenísimo, eso. <risa> Buenísima la música. Genial, dale, Nicoletti está ahí con todo, viste, además de que, que te pasa de un lado para el otro. Todo bailable sí, hoy. Sí, eso sí, sí. Es buenísimo, sí, bueno. sí, sí. <risas> Agilín, ¿de qué hablamos? Hoy vamos a hablar de la situación de, de, de América Latina en lo que es a políticas de drogas, leyes de drogas, digamos, y este, relacionarlo no con, con el, el eslabón más vulnerable que son las mujeres. Así que más o menos desde la década del 80 se ha incrementado el número de mujeres detenidas por infracción a la ley de drogas, y esto se disparó más o menos en la década del 90. Recordemos que en Argentina se implementa la ley de, de estupefacientes en el año 89, y en el resto de los países de América Latina más o menos en esa época, entonces por eso el número se dispara tanto, ¿no? Eh, bueno, las mujeres corresponden al... Todas las mujeres detenidas que están en, en, en las cárceles de América Latina, el 70% corresponden, este, que están detenidas por infracción a la ley de drogas. Eh, ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando bien. atentamente. Sí, no, pensé que se había cortado, discúlpame. Vale. Este, uh -huh. Bien, el 70% de, de la población carcelaria femenina está detenida por infracción a la ley de drogas. Esto no quiere decir que las mujeres este, que se involucran o que las involucran en el narcotráfico eh, no son las cabezas principales del narcotráfico, todo lo contrario, corresponden al eslabón más bajo, que es este, la distribución de las drogas, es decir, que el narcotráfico las utiliza como mulas, que es un este, trabajo, entre miles de comillas, sí. de, de bajo nivel en la cadena del narcotráfico, estoy hablando, pero es de altísimo riesgo porque, lo sabemos, siempre enganchan a la persona que está vendiendo pequeñas cantidades. Y estas personas suelen ser mujeres empobrecidas generalmente, eh, puntualmente acá en el caso argentino son mujeres del norte argentino que se involucran en la venta de drogas para darle de comer a sus hijos, no por otro motivo. <coughs> bueno, acá en Santa Rosa incluso tenemos el, el penal de mujeres, la unidad... El, 13, ¿no? sí. A 13. Eh, no tengo los datos específicos de la unidad de acá pero más del 70% está detenida por infracción a la ley de drogas. Sí, sí, claro. Y generalmente sí, no así. son mujeres pampeanas. No, no, es decir, claro. Es decir, las enganchan este, en, en el norte argentino, suelen ser bolivianas, peruanas, ecuatorianas, brasileras también, paraguayas, y bueno, terminan en el penal de acá, que es un penal que dentro de todo no está poblado y hay siempre lugar para, para detenerlas. Así que, eh, bueno, es una problemática de años que todavía ningún gobierno ha aplicado una política pública con perspectiva de género, respetando los derechos humanos de mujeres y de niñas, porque recordemos que la mayoría de las mujeres que se involucran en el narcotráfico lo hacen para darle de comer a sus hijos, y por lo tanto tienen hijos a cargo, o jóvenes, o incluso adultos, son madres solteras generalmente, y meter las presas no solamente implica un problema para ellas, sino también para el círculo familiar o la comunidad a la cual... Eh, Está, tiene a cargo, digamos. Entonces es un círculo vicioso en el cual la mujer se involucra este, en el narcotráfico para darle de comer a sus hijos, queda detenida siempre sucede que queda detenida muy lejos de su lugar de origen y sus hijos y las personas que tienen a cargo quedan solas al, al descubierto y suelen también involucrarse obviamente en, en, también en el narcotráfico. Entonces es un círculo que no finaliza nunca y bueno, Básicamente lo que se necesita es de manera urgente, urgente, aplicar políticas con perspectiva de género en estos casos. A mí cuando me lo preguntan siempre digo el fin de la prohibición, porque es el claro. problema mayor de todos los males sí, sí. del mundo. Eh, pero bueno, bajando un poco a la realidad, sí necesitamos la aplicación de políticas con perspectivas de género de manera urgente. ¿Hay, hay, ¿No algún, ¿hay algún sector... Eh, dirigente político-política que tenga ese tema en el radar, ¿te parece? Digo, porque en general cuando se habla de, de marihuana, de narcotráfico, de droga eh, estamos acostumbrados a escuchar a los dirigentes políticos primero en campaña, lo cual ya sí. Este, sí, sí, morigera una... los discursos sí. y segundo de manera muy general eh, pero sí. en, con cuestiones más específicas pero que sin embargo tienen que ver directamente con la vida de las personas ¿hay alguien Que, que sepas que está trabajando el tema o que tiene alguna buena intención en ese sentido? Que yo sepa, no. Que yo sepa. Uh -huh. Sí, hay muchos estudios en lo que es México, porque, bueno, México está al lado de Estados Unidos y por lo tanto la población carcelera femenina es muchísimo más elevada que en, en Argentina. Estoy hablando del 90%, que acá también es elevada. Pero sí. hay muchos estudios en México, Brasil también, que es un país que tiene un número elevadísimo, Y Ecuador, por ejemplo, el caso de Ecuador tenía en el 82 el 20% de las mujeres detenidas estaba por infracción a la ley de drogas, y se disparó el 80% al 85%, o sea, hoy la población carcelaria femenina de Ecuador está elevadísima, y todo lo que se implica, ¿no? Eh, sí. Las cárceles nunca, eh, bueno, no son la solución a nada, pero... Hay superpoblación dentro de las cárceles de todas las cárceles y las cárceles de mujeres también no son un tema aparte. Así que que yo sepa en particular no se está trabajando. Yo junto con Seican, que es este, bueno todavía no lo alargamos públicamente, pero es el Centro de Estudios de la Cultura Canna de, perdón, Centro de Estudios Interdisciplinarios del Cannabis. Uh -huh. Queremos hacer este, el rastreo de datos en la Unidad 13. Para eso que es todo un tema, entrar ahí adentro sí, sí. y este, tratar de sacar la mayor información necesaria. Queremos hacer un estudio eh, sacando bueno, datos cualitativos, cuantitativos, y qué tipo de, de sentencia les dieron, de dónde son, uh, brindar información y para que la comunidad también se entere de estas cuestiones porque tenemos la unidad 3 en, en pleno centro Y la gente no desconoce realmente la, la, la realidad ahí adentro, por qué las mujeres realmente están detenidas. Dios. Y bueno, eso. Y, y... Generalmente, generalmente no, siempre las mujeres no... Este eslabón de la cadena, o sea, meter presas a las mujeres no está solucionando ningún problema de seguridad pública, por ejemplo. Uh -huh. Todo lo contrario. Así que, bueno, esperemos que... No sé que este gobierno eh, se empiece a interiorizar un poco más en el tema, como me preguntaste yo hasta ahora no tengo este, conocimiento de que realmente se está haciendo algo, pero bueno, espero que, que en algún momento se pueda avanzar con esto porque no podemos soportar más esto, no, no, no puede ser que las mujeres eh, las sigan metiendo presas utilizándolas como mulas, ya no es Es insostenible. Y, y otra consulta más te hago, que por supuesto no tenés por qué saber, pero podemos lanzar la pregunta y, y, o la respondemos o queda la pregunta sí. flotando, que también está bueno. Eh, vos venís describiendo una situación que es casi un, una costum, un, una, un paisaje costumbrista latinoamericano, esto que contás. Sí. De hecho está el, el tema reflejado en, muchísimo en, en películas, por ejemplo. Uh -huh. en, en, en el resto del mundo, en Europa puntualmente, ¿también se da esta persecución puntual sobre las mujeres en, en la cuestión del narcotráfico? Sí, sí. Yo me basé en América Latina porque es uh -huh. nuestra región, digamos, donde habitamos, pero sí, se da en todo el mundo. Bien. En todo el mundo, los, los números aparte son iguales. El 70%, más del 70% de la población carcelaria femenina está detenida por delitos relacionados con drogas. Estos delitos son, vuelvo a repetir, mulas. No es que Son, eh, enganchan a la cabeza narco de, delictiva, digamos. No, son todas mulas, las utilizan en narcotráfico y las utilizan como mulas. Te vuelvo a repetir, es dentro del narcotráfico, es de, de bajo nivel el laburo, pero es de altísimo riesgo porque siempre enganchan a las mulas. Cuando vos lees cualquier noticia, no te dicen eh, agarramos a ah, la cabeza narco, fabricante de cocaína. No, siempre agarran a la persona que lo transporta. Muy bien. Bueno, Ángel, perfecto, un panorama, que bueno, un tema que está bueno. Eh, y por sí. supuesto vamos sí, a de seguir... de que no se habla, ¿viste? Sí, sí, claro. Generalmente no se habla claro. en ningún lugar. Bueno, bueno excepto en Radio Carmés que siempre se habla. Claro, por eso, son eh, la idea también de que, de que personas como ustedes, que, está, que, que saben, más allá de... Nosotros podemos hablar, pero sería una sanata si, si no este, aportamos también algún conocimiento cercano al tema. Así que, gracias y nos reencontramos el viernes, como siempre. Nos reencontramos el viernes. Saludos. A Vital, Vitale todos los viernes viene y nos da un pantallazo de alguna cuestión vinculada con el cannabis, la marihuana, el narcotráfico, la prohibición y hoy le aportó este punto de la perspectiva de género ausente.